algo por el estilo en llegar hasta Chosmalal y asentarse, ¿por qué? Porque ahí había quedado lo que era el cuarto este el fuerte de la cuarta división de la conquista del desierto y había quedado como una infraestructura, digamos como para asentarse y allí nace así oficialmente la primera gobernación, la primera capital del territorio de Neuquén. En tanto Nosotros estamos muy próximos a Chosmalal, somos un lugar muy próximo, eh, 100, menos 100 kilómetros, 100 kilómetros, y ahí eh, ya existían Butarranquil, Barranca, ya existían, en Barranca había un fortín, eh, porque hay un río, que es el río Barranca, del cual hemos hablado, que forma el Colorado, este, entonces ahí también se forma, había un fortín, y había una población que se calcula que era más o menos de alrededor un poco menos de 500 habitantes, pero más o menos se consideran que llegaban a a un poquito más de 200 familias uh -huh. y estaba asentado en la vera de del río del río Barrancas, un poco más abajo ya era la formación del Colorado y Sucede que ahí eh, había una una vez asentada la la, eh, la gobernación de Chosmalal se crean lo, los los juzgados de paz, los jueces de paz, siempre aparecía había un juez de paz y ahí se era como la cabecera del departamento, nosotros el norte es Minas Chosmalal Pewenches esas son los departamentos del norte de Neuquén. Nosotros, mis pueblos, están en el departamento Pehuenche y Barrancas era cabecera del departamento que tenía el juez de paz. Uh -huh. Y allí, en 1914, se desborda una laguna eh, que está un kilómetro más arriba, hacia la frontera con Chile. Estamos ahí nomás de Chile. Eh, y había un señor que estaba encargado porque los pobladores eh, eh, a, si, si los inviernos eran muy nevadores eh, las primaveras, veranos eh, había un gran calda, caudal de agua en los ríos y demás entonces las lagunas se controlaban porque no todas las lagunas que son naturales obviamente tienen eh, buenas muros de contención entonces si se pasa el nivel del agua no eh, corría el peligro del desborde y sí. había que controlarlo. Ahí había un señor que controlaba eso para avisar a lo que era Chosmalal, donde estaba el control y el señor se fue de, de fiesta, uh -huh. porque era diciembre, se fue por ahí y tardó, se fue a Mendoza, se cruzó ahí el río y se fue a Mendoza y se tardó más en la fiesta de lo <risa> de lo que debió, y estuvo dos o tres días sin controlar los niveles de agua, y esa laguna se desbordó. Uh -huh. Resultado que en, el, en, en un diciembre, en un 29 de diciembre del 1914, la laguna Fea, Curileuquén, obviamente fue arrastrando otras lagunas, en su paso se desbordó y terminó con Mi Pueblo. Eh, se salvaron algunas, con mi pueblo y todo lo que claro. fue a la vera del Colorado para abajo, digamos, nada más que eh, cuando se desborda la laguna y empieza, a hay alguien que avisa este a Chosmalal, va y avisa a Chosmalal y ahí se sí había un telégrafo y se avisa para salvar algunas, el 25 de mayo, Catriel, eh, todo lo que iba a la vera del río Colorado para abajo para salvar algunas, algunas poblaciones salvaron, algunos pobladores, digamos, salvaron, pero las poblaciones por lo general se llevaron todo y no quedó casi casi nada. Barranca fue uno de ellos, la tierra fértil pasó a ser, un este, tuvo casi, creo, 17 metros de altura el nivel del agua, Claro, eh, ¿Qué desastre? Que Era quedó... cuestión de dejar eh, Vivi un, un reemplazo El señor que se fue a Mendoza claro, dejó al pajarito ¿eh? Claro, deja a alguien que que controle Bueno, viste, qué sé yo imagínate en esos años Lo que eran este Los campos claro, y, sí. y las zonas Son zonas muy inhóspitas Bueno, pasado el invierno El señor dijo, está lindo me Me subo al caballo y me voy A la fiesta de que hay, ¿viste? Allá hay fiesta porque cada uno festeja su santo, entonces siempre había. ¿Alguna, alguna ha perdido excusa perdido? para chupar siempre lo encontrás? Sí, sí, claro, bueno, así es. Entonces eh, Barrancas se reunda, pero bueno, ya el, el eh, juzgado eso, pasa el, a Butarranquí. Digamos, lo que fue el, el pueblo arrasado, digamos, ¿ya era Barrancas o era... ¿Puerto, Barrancas? Era Bien, era Barrancas. Bien, no, era, Barrancas. No, era el fortín de Barrancas, porque había un fortín a otra hora, ya uh -huh. en el 14 ya no estaba el fortín, pero había habido un fortín, entonces era el fortín de, de, de Barrancas. Este, ahí, en, entre las familias que pierden todo, está mi abuela paterna. Ajá. Uh -huh. Mi abuela paterna y su familia vivían en Barranca porque ellos venían de San Carlos de Mendoza y sus abuelos este habían cruzado de Chile a Mendoza y ahí seguía el éxodo buscando tierras fértiles este y lugares de, de hacer eh, una mejor vida y un mejor pasar y criar hijos todos los hijos que tenían. Eh, entonces mi abuela se salva, mi abuela, la familia, escuchan, ella narraba, escuchan empiezan a ver como una, una un ruido muy intenso y después otros pobladores a los que les tocó de día, a ella le tocó de noche, llegó como a las 10, eh, se supone entre las 10 y las 12 de la noche, cayó el agua ahí, eh, escuchan un, fuertes ruidos muy, muy intensos, piensan que, que era una tormenta eh, y, y es el agua. Este, logran subir a un alto, pero bueno, pierden todo. De ahí que después hay un montón, entre ellos mi abuela, un montón de gente que después saca un nuevo documento y ahí les hacen como un documento con menos, bastante menos años y, y mi abuela jóvenes cuando eh, sí sí su documento creo que tenía algo así como menos de 10 años o algo así este, mi abuela se murió casi los 101 año eh, según el documento según el documento eh, tenía 90 y algo o sea que se supone que eh, ya tenía ciento 101 102 o, o por ahí de años uh -huh. se murió longeva la abuela Eh, mi abuelo por su parte ya en Butarranquil, obviamente que existían chilenos, eh, pobladores chilenos, algunos pueblos originarios, este eh, y era también es un valle fértil, es un valle fértiles y valles de, de volcanes, ahí hay dos volcanes, el Domullo y el y el Tromen, el Tromen está apagado y el Domullo está en actividad. Eh, y ahí llega mi abuelo, ya en 1916, pero ya existía eh, el pueblo como tal, y había pasado el juzgado de paz, así que el 21 más o menos de, de agosto de 1889... Eh, ya tenía vigencia Buta Arranquil como un pueblo porque además ya había tierras fiscales en las que había asentado pobladores y hay registro registro de ellos, digamos. Bueno, ahí llega mi abuelo, ya había un, los Carreños, don Segundo Carreño, que fue el primer maestro que llegó, don Catalá, que don Catalá es otro de los maestros y como en Buta Arranquil había dos maestros Eh, obviamente Don Catalá decide irse un poco más a, a, a Butaco, que es otro pueblo cerca, pero más arriba, más cerca, metiéndose un poco más en la cordillera. Y eh, Don Catalá tocaba el piano y quería llevar un piano, y es así, Lautaro, no sé si se uh -huh, acuerda, pero mi padre eh, contaba la anécdota porque creo que que este, narraba mi abuelo. Mi abuelo, es, obviamente, es un árabe llegado de Siria, este que se fue a, a sentar al norte neuquino a sembrar lo que era común en ese momento. Era, él era comerciante, obviamente, como en turco. Eh, y, eh, además, sembraban trigo, maíz, alfalfa. Alfalfa se sembraba mucho porque era lo que se le vendía a los ejércitos. Y hay una anécdota por ejemplo hay un gobernador de, de, de entonces que le escribe escribe a, a la nación a la nación que no tienen presupuesto ahí bueno en la época de juárez elman cuando cae juárez elman allá por la revolución de de, de, de, la, de los radicales está Eh, cae Juárez Selman y entra una gran crisis porque medio como que se olvidaron del territorio se claro. olvidaban de los territorios no había presupuesto y hay una gran crisis y ahí hay una carta de lo que era en ese momento el, el designado gobernador que escribe y dice eh, este, usted me dirá, se ve que antes ya había al, alguna anécdota por el estilo, algún reclamo de eso me dirá que eh, seguimos comprándole vino y algunos otros este alimentos o, o productos a Chile, eh, eh, primero lo, los este, los vinos chilenos son muy ricos, muy sabrosos, este, y segundo porque es la, más, la forma más fácil de, de llegar, para ir a buscar a los min, los vinos de Mendoza se tardaba bastante más tiempo, primero porque no había puentes, piensen en eso. Eh, se tardaba bastante más que ir a a Chile y que traer los vinos y comercializar con Chile. Bueno, mi abuelo empieza haciendo eso. Uh -huh. Mi abuelo después empieza a comprar y a vender eh, y se da cuenta que eh, podrían hacer mejorar algunos vinos eh, que tenían los chilenos y, y ellos hacen como empiezan a traer un, a hacer un, como un vino y se las ingenian para traer un vino de, de Mendoza eh, y empiezan a vender no se traían en, en mulas pobres mulas unas borrralizas de vino impresionante y, y empieza a llevar y bueno ahí hay anécdota de, de mi abuelo que no sé si serán ciertas o no pero de que mi abuelo llevaban se llevaban en botas eh, el vino en botas eh, a ver Eh, con cuero se hacían unas botas, como si fueran las cámaras de los autos, vieron, si uh -huh. ustedes las cortan y hacen como, bueno, así pero con cuero que eran de más o menos 50 litros, 40, 50 litros, algo así, y, y dicen las malas lenguas que mi abuelo le ponía un bastante bastante agua, lo rebajaba el vino y así lo hacía rendir cosa que no sé si será verdad malas este, lenguas, pero malas yo lenguas. no lo voy a difamar no lo voy a difamar a mi abuelo lo cierto es que él hace su pequeño capital con el que empieza y Eh, comercializando con chile, venta de animales, caballo, compra grasa, ari, eh, grasa, vino, bueno todo lo que se podía comercializar con chile que es el comercio más fuerte en, en ese momento. Es decir las poblaciones chilenas además era unida y venida constante lo cierto es que bueno así empiezan a crearse y a crecer los pueblos y a organizarse bueno pero no les conté lo de don catla este maestro que va a esa escuelita que era las escuelas las hacían los pobladores este, y nada, y era un pizarrón y, y algunos banquitos y, y las sillas que se podían tener y no había bastante mayo, alcancé a vivir un poco esa escuela nada más que con bancos, pero mi escuela a la que yo fui todavía era una escuela que habían hecho los pobladores de adobes, etcétera, etcétera. Claro, la escuela primaria este, viví, también hice la secundaria. Ni sí, yo hice la escuela primaria. No, no, no había secundario en ese momento, no, claro. era solo escuela primaria. Y había dos maestros, o sea que te dividían a la mañana los más grandes y a la tarde los más chicos, digamos. A claro. la tarde iban de primer inferior a tercer grado o cuarto, dependía la cantidad de alumnos que hubiera, y a la mañana iban los...